...las 9 y 04 minutos. Eh, vamos a charlar con eh, Marisa Ponce, eh, para que nos cuente eh, la situación por la que está atravesando. Eh, Marisa, eh, buenos días. Pablo Cucharini y Julio Santarelli te saludan. ¿Qué tal? Buen día a ambos. Eh, Marisa, ¿nos podés contar a ver cuál es el, el drama social que estás atravesando desde hace bastante tiempo? Eh, bueno, les cuento. Yo tengo una edad eh, de dos años y nueve meses... Eh, tiene una enfermedad a los huesos eh, La enfermedad se llama osteogénesis imperfecta Pero es conocida como huesos de cristal Y es la fragilidad de sus huesos mm. eh, Ella tiene o sea, reiteradas fracturas Es más, ella viene con fracturas desde, desde el embarazo mm. eh, Nosotros en este momento estamos viviendo en un departamento prestado Somos cuatro Tengo otra nena de 10 años Y el departamento tiene una sola habitación eh, pieza, cocina y baño, digamos. Mm. Eh, nada, hace un tiempo atrás, o sea, desde que yo tengo el certificado de discapacidad de la nena, que es desde los cuatro meses de nacida, eh, fui reiteradas veces a IPA a, a inscribirme. Nunca me acertaron la inscripción, siempre que iba me pedían más y más requisitos. Entonces yo, al no saber cómo actuar, en el momento sí me llevaba de vuelta el, el papel que ellos me daban y bueno, juntaba a través los requisitos. Volví a llevarlos, eh, siempre, igual, igual siempre eran lapsos diferentes por el tema de que, ya le digo, la nena tiene, por ahí se me fractura, tengo que viajar al Garrahan, eh, cada tres meses hacemos medicación acá en el Lucio Mola, eh, por ahí no puedo salir tampoco demasiado con la vida tengo que cuidarla, sobre todo en este tiempo, sí. ella no se me puede enfermar. Mm. Y bueno, nunca me tomaron la inscripción. Hace un tiempo atrás, unos, más o menos unos 15, 20 días, eh, nos pudimos contactar con, a través de compañeros de trabajo de mi marido, con un matrimonio, con César y Belén, eh, que están en el movimiento de inquilinos pampeanos. Así que ellos, eh, cuando les comuniqué lo que nos estaba pasando, bueno, decidieron ayudarnos y ellos me dijeron que era mi derecho que me inscriba, que vaya y pague y que reclame la inscripción que si no era así que yo podía hacer una una denuncia Marisa, la fiscalía. Sí. sí antes, eh, ¿qué te decían en el IPA? ¿Por qué no te inscribían? ¿Qué, ¿Qué respuesta te daban? No, nada, simplemente me, me, me miraban los papeles y me decían, ah no, porque te falta eh, te falta e, e, esto, por ejemplo, me decían, no, este, porque vos te me tenés que traer todo certificado por la policía digo, pero eso no decían en, en la planilla, ah no, dice pero ahora los nuevos requisitos son estos entonces me entregaban unos nuevos requisitos me, decía que todo lo que era fotocopia de documento, eh, fotocopia de... hasta el recibo de sueldo de mi marido, yo tenía que, que certificarlo. Sí. ¿Y así te tuvieron, eh, te tuvieron dos años, así, a las vueltas? Así me tuvieron dos años. Hmm. Lo último que me pidieron fue que yo tenía que ir, al, el último requisito que me pedían es que yo tenía que ir al hospital o a la salita, a hacerme atender con un médico, donde el médico me diera un certificado, como que estábamos aptos para adquirir una vivienda. O sea, que, que pusiera que no teníamos ningún tipo de enfermedad, nada, yo digo, qué lógico que tengo una niña con discapacidad, o sea. Sí, necesitas la vivienda. Eh, y eh, Marisa, y mmm, ahora a partir de que te asesoraste y fuiste le dijiste, eh, no, me tienen que escribir, inscribir, ¿qué pasó? Nada, le pregunté cómo, cómo seguía, o sea, qué es lo que yo tengo que hacer, si, tal, cuánto tengo que venir o, o demás, y me dijo, no, sentate y esperá, me dice. Yo le digo, te estoy diciendo que no puedo sentarme y esperar. Yo donde estoy, estoy viviendo eh, prestado. Sí. Es un matrimonio que nos conoce hace años, pero ellos deben querer su departamento. Aparte, el lugar es tan reducido que no, para mi hija no es cómodo. Sí, sí, sí. Y no, me dice, sentate y esperá. Dice, aparte, dice vos tenés que agradecer, dice que tenés una niña con discapacidad, dice porque dentro de todo tenés más posibilidades que otras personas igualmente dice esto no quiere decir que mañana o pasado tenemos una casa, no dice vos sentate y espera tranquila increíble dice, vos tenés una niña con discapacidad motora dice así que dice agradece agradece agradecele a tu hija que es así o sea, es ilógico lo que me dijeron no no pensaba que increíble que te den esa respuesta desde el IPAB es realmente para hacer una denuncia y con nombre y apellido de la persona que te dijo eso también ¿no? Sí, o sea, igualmente yo la persona no, no la conozco a la señora, que me atendió porque además ellos me dieron un papel, como que sí me hicieron la inscripción, como que estoy inscrita, que donde figura el número de legajo y demás, pero no, no está firmada por nadie de IPAP. Marisa, te quería hacer una pregunta más allá de la denuncia. Eh, contanos de la historia. Ustedes tienen que viajar seguido al Garrahan? tienen que viajar, eh, podés viajar vos sola, Tiene que viajar con tu marido. ¿Cómo, cómo es la historia eh, de los viajes a, a Buenos Aires? Eh, bueno, nosotros estamos yendo cada dos, eh, dos veces al año. Cada seis meses eh, vamos al, al Garrahan para hacer de los controles generales, donde allá lo ven, la, la ven los especialistas desde kinesiólogos, eh, traumatólogos, eh, todos lo, lo, lo los profesionales que, que atienden esta, esta enfermedad. Eh, el traslado sí o sí es en ambulancia, porque ella, por ejemplo, es más, tampoco va en una camilla, ella en la ambulancia va en, en el chango, porque en colectivo es imposible, porque ella tendría que ir adentro de un huevito, son nueve horas de viaje, y su cuerpo no lo resistiría, mm. porque tiene... Eh, Es muy frágil, ella se dice que cualquier movimiento que ella misma haga mal se fractura. Ella extiende mal un brazo, o, o mí, me ha pasado que se gira en la cama y se fractura los brazos. Es así. Viajamos dos veces, eh, tenemos que ir los dos. El Garjan exige, por eso mismo exige que sí o sí vayamos ambos padres, eh, porque allá es el movimiento, es mucha gente. Salimos de un consultorio, entramos a otro. Eh, son muchos médicos encima, eh, yo tengo que estar solamente pendiente, por ejemplo, del, de la nena y lo que me digan los médicos, mientras mi marido se encarga del resto. Lamentablemente, es por lo general, o sea, viajamos los dos por, porque nosotros pagamos el pasaje a mi marido. La obra social no la paga, cuando ellos deberían pagarle el pasaje de ida y de vuelta. Pero ellos no. El, es más, el pedido de derivación se hace con, de, de donde dice, traslado en ambulancia y que se requiere que ambos padres vayan al, al, al viaje. Pero ellos, a mi marido, digamos, como que lo dejan a un lado. Nosotros nos hacemos cargo de pagar el pasaje, ida y vuelta. Sí. Tampoco cubren medicación. Mi nena necesita una medicación cada tres meses y ellos no me la cubren. Ahora la, la estamos pagando nosotros y bueno... Eh, Tengo contacto con otras mamás de Buenos Aires y demás que tienen la enfermedad, los nenes tienen la misma enfermedad que mi nena y... y por ahí ellos me mandan medicación. Pero la obra social nunca se hizo caro. Eh, Marisa, te, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés y bueno, a partir de la difusión pública hoy hay una entrevista de ella en el diario de La Pampa ojalá que las autoridades del IPAB eh, se pongan las pilas eh, y sabemos que hay denuncias de viviendas que no están siendo ocupadas por los titulares eh, y le podrían venir muy bien que le den una casa a Marisa Y la obra social también ¿Qué, ¿Cuál es la obra social que tendría que hacerse Ospecom. cargo? OSPECOM OSPECOM Sí, el de la, la de la construcción Está ubicada ahí en la calle Irigoyel y Rivadavia. Bien, Marisa, te agradecemos estos minutos y por haber contado tu historia aquí en Radio Kermés. No, gracias a usted por haberme dado este espacio para luchar por los derechos de mi hija. Nada más. Bien, gracias Marisa. Gracias, hasta luego. Bien, era la palabra de Marisa Ponce de León. ¿eh? Que